Artículo 76, Cancelación de la nacionalidad. En caso de pérdida de la nacionalidad por cancelación o renuncia, el Poder Ejecutivo lo comunicará a la Dirección del Registro Nacional de las Personas, a fin que ordene, la anotación que corresponda.